Jesús Gallego, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buenos días, Juan Pablo. Tengo entendido que estás con Armando, no sé si es Armando Lagarejo. Sí, Armando Lagarejo está conmigo, bueno, él está conmigo. <risa> buenos días también para Armando Lagarejo y para son? toda la audiencia de Radio Carmen. Bien, bueno. todo bien. Justo en este momento, trabajando con dos colegas de la localidad de Rolón y de Riglos, en este momento estábamos, así que me vine a buscar un espacio para poder hablar. Bueno, buenísimo. Te llamamos en tu carácter de director eh, de artística de la provincia porque están laburando en una serie de iniciativas con municipios para generar circuitos artísticos. Contanos de qué se trata. Exactamente. En este momento estamos con el diseño de selección. Están, eh, en este caso, Iris Tello de la localidad de Rolón y Paula Arganín de Arriglo de selección de obras en, en un festival que... Habíamos tenido, bueno, había tenido la posibilidad de hacer un proyecto desde la localidad de Doblas el año pasado, de forma transversal con el INT, para poder potenciar el teatro en la zona centro y sur de la provincia. Eh, este año, con todos los avatares que todos conocen, hemos decidido darle continuidad. Si bien eh, este año no vamos a poder contar por ahí con el financiamiento de parte del INT y todo el acompañamiento de su recurso humano en este caso Amparo Fernández eh, decidimos por ahí empezar a gestionar con los municipios y en este caso con la Secretaría de Cultura para poder darle continuidad a un circuito que creíamos que era, era no solo interesante sino que un circuito de trabajo para, para los artistas del teatro Bien ¿Y cómo sigue esto? ¿Y, y qué expectativa tienen respecto de las diferentes regiones también? Eh, bueno, la, la idea es, es poder llevarlo a cabo en el, desde el 21 de septiembre, que comience en la localidad de Riglos y termina el fin de semana del 5 de octubre en, en Rolón. En algunos momentos van a tener obras en simultáneo y, y más que nada está apuntado para lo que es eh, la localidad, para, como público objetivo la localidad y algunas localidades vecinas. Eh, en esto que vos preguntabas, Juan Pablo, por ahí de, de, de cuestión más amplia, es esto que estamos pensando de la Secretaría también desde la perspectiva de la territorialidad, eh, poder producir en, en distintas localidades de la provincia, no solo en este caso un festival de teatro, sino también poder eh, estar haciéndolo con espectáculos musicales, y también eh, como nos ha pasado hace muy poco con esto de, de empezar a mostrar la obra de compositores que estuvimos presentando, en distintos pueblos de la provincia. Además, Jesús, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Hola, eh, ¿cómo estás, Armando? Bien, bien. Además, eh, se supone que eh, se va a ampliar el espectro, digamos, para otras disciplinas, no solo la música y el teatro, porque, es más, el, el, el otro día, eh, bueno, te, te vi en, la, en el hall de la universidad cuando se presentó la red de artistas visuales y... Y me pareció, este, me pareció muy importante el hecho que se junten los artistas, eh, sobre todo de ese espacio, para difundir sus obras y que haya desde, digamos, la dirección de artística también, la intención, la firme intención de apoyarlos y, y, y digamos, llevar todas estas iniciativas a otras localidades de la provincia. Sí, por supuesto. Eh, yo felicité puntualmente... Eh, a la gente de, del colectivo artístico de artes visuales, eh, para nosotros estamos en ese caso en acompañamiento y siempre en diálogo constante, en ese momento no había podido ir Dante del Museo de Artes porque se superponía con una inauguración de obra que por distintas cuestiones de, de logística tuvo que postergarlo una semana y justo quedó superpuesto, pero... La idea siempre es acompañar y por supuesto que eso es todo el mérito del colectivo de, de artes visuales que ha decidido organizarse y presentar esa muestra y por supuesto eh, tratar de difundir, sostener y, y mejorar su calidad de trabajo y, y por eso felicito la iniciativa que tuvieron. Eh, ot otra preguntita, ¿en el, el, el Centro de Arte siguen, eh sigue eh, utilizándose para presentaciones artísticas también, ¿no? ¿Ustedes lo siguen manejando de esa manera? Exactamente, Armando, sí, presentaciones artísticas. Eh, en lo que es este 2024 hemos tenido muchísima solicitud para ensayos, seguramente, bueno, todos sabemos por ahí por el precio de alquileres, ubicación que pueden tener, eh, nada, gente de la danza, gente del teatro, gente de la música... Así que hemos tenido varias solicitudes para ensayos, también ha habido varias capacitaciones, talleres, que era, eso era siempre parte del cronograma. Pero bueno, la sala en este año ha tenido una dinámica mayor en lo que corresponde por ahí a, la, a los ensayos o encuentros, por ahí también ha habido reuniones de distintas asociaciones que han estado en formación. Jesús, y en este contexto por ahí la pregunta es un poco de respuesta obvia, pero eh, ¿cómo se las rebuscan en, en la cultura provincial en este contexto nacional de tanto achique y aparte de tanto desánimo? y Bueno, en, en esto yo creo que, que hay primero una perspectiva que, que no, no nos arrogamos nosotros, en este caso quienes estamos trabajando en, en un rol gubernamental, sino que tiene que ver con el colectivo artístico, que siempre es muy resiliente, siempre está acostumbrado a la adversidad y, y siempre está produciendo. Eh, y después por el otro, en lo que tiene que ver con el contexto nacional, eh, bueno, todos sabemos que si bien el gobierno nacional no tiene interés ni por los jubilados, ni por los docentes, ni por los trabajadores, menos va a tener preocupación por la cultura. Eh, lo que vemos con gravedad es que Se puede dar un contexto en un momento de retracción económica de que no haya financiamiento para los distintos organismos, que no haya inversión en cultura, eh, y, y puede ser eh, como una manera, digamos, provisoria. Ahora, a lo que voy, que es un desfinanciamiento adrede, con una perspectiva de destrucción, no solo de la cultura, sino de todo el federalismo de nuestra, de nuestra querida Argentina. Como lo dijo más de una vez el presidente, la idea es poder fundir a las provincias, Yo creo que aún no hay una perspectiva de eso, pero lo, lo que genera, no solo para, para las provincias, sino cada uno de los municipios, la preocupación, eh, esto de estar el día a día con la gente, con los distintos problemas que surgen, y, y señalo que esto también, con todo respeto lo digo, eh, no solo se da de, de una perspectiva de financiamiento, sino con una crueldad enorme, porque más de una vez eh, uno tiene que ver... Eh, distintas opiniones que van como si el colectivo artístico fueran vagos, como si el colectivo artístico no tuviera trabajadores. Eh, hay cantidad de datos que muestran el porcentaje de la gente que va, por ejemplo, a espectáculos, alrededor del 73-75% de la gente que va a una sala y mira un espectáculo, luego va a consumir gastronomía, va a los kioscos, va a los bares. También se sabe de los puestos de trabajo que la cultura representa, alrededor de un 2% del empleo formal representa alrededor de un 2% de la economía argentina en lo que corresponde a su PBI, con la importancia que eso es, y hay una perspectiva totalmente de financiamiento, de crueldad y de agresividad hacia el colectivo cultural. Sí, de hecho el sector de la cultura eh, creo que siempre ha sido un sector de, de resistencia, ¿no? porque generalmente cuando hay recortes, los recortes como vos mismo decías, al primer lugar que direccionan, es hacia, hacia lo cultural, porque hay también una, digamos, un, un desmerecimiento de lo cultural como, que, como, como si la única necesidad fuese eh, generar recursos económicos, cuando en realidad la cultura es un, un, una importante este, gestora en cuanto a conseguir recursos económicos y una industria cultural sumamente importante, así que... Y, y en, nuestra, por, en por supuesto, por sí, supuesto sí. en eso que vos decías Armando, porque no solo la cultura es gente que trabaja, que a, hablando en criollo que se rompe el lomo, sino su nivel de profesionalización, el nivel de formación que tienen, realmente es para destacar, el, el, el circuito artístico es gente muy formada, gente que es trabajadora full time. Y, y realmente, como te decía, no solo vemos que, que hay un desfinanciamiento hacia eso, sino la agresividad con la que se, con la que se dirige hacia ese colectivo. Eh, creo que eso es muy preocupante, creo que estamos en un momento donde eh, realmente llama la atención, más de una vez lo digo, no esto de solamente de, de la parte económica, sino esto de llevarnos a, a un nivel de violencia y agresividad que la verdad que es inusitado. Jesús Gallego, muchas gracias sí. por el contacto, y por supuesto que si quedó algo por agregar, te escuchamos. No, eh, les agradezco a ustedes, eh, también para agregar en esto que decían ustedes con, con respecto al contexto nacional, que también hay una falta de previsibilidad, que, que eso añade a falta de gestión, porque hasta el día de hoy no se saben si los debitas culturales se van a realizar a nivel nacional, eso implica que una provincia... ...decida si lo hace o no, pero es casi sin el premio que tenían los adultos mayores y los chicos... ...de poder encontrarse de manera federal, de poder compartir, de poder hacer arte... ...bueno, eso está totalmente eh, en veremos, no se sabe... ...después, por supuesto, la falta de perspectiva, el desfinanciamiento a los distintos organismos... Y, ...y bueno, lo que queda es poder entender que es necesario organizarse... ...de poder tener una mirada crítica al respecto... Y en lo que respecta a nuestra secretaría, poder estar eh, eh, cumpliendo, tratando de cumplir los ejes y trabajando para eso, para los distintos ejes que tenemos, que son de la territorialidad, la transversalidad y la descentralización en las distintas localidades. Es más que nada eso y bueno, en algún momento vamos a poder continuar para, para abordar un poco con mayor amplitud eh, esos ejes. Gracias de vuelta. Bueno, les agradezco a ustedes y que tengan un hermoso programa. ¿eh? Que les vaya bien. Muchas gracias. Jesús Gallego, director del área artística del gobierno provincial.